Bueno, buenos días. Eh, quería decir que había preparado una predicación y la tenía ya prácticamente terminada, pero un día fui al campo y era el día del libro. Y estando mirando libros, encontré un libro que hablaba sobre Jesús, pero estaba escrito por una persona que no era creyente y que intentaba demostrar, eh, incluso intentaba demostrar, entre otras cosas, que Jesús no existió, pero bueno y, y, y hablaban muchas cosas eh, o sea me, el libro me interesó y dije, voy a comprarlo para, para, para ver qué es lo que dicen los no creyentes de jesús y leyendo el libro uf, era tanta la impotencia que me entraba tanta la, la, porque o sea no solo decía teorías y cosas que eran barbaridades sino que encima no las apoyaba no la, nos daba evidencia no daba simplemente decía esto es muy poco probable pero ahí lo dejo o sea era muy poco científico el libro no y me dio tanta rabia que dije voy a voy a cambiar la predicación y voy a predicar Eh, de Jesús, ¿no? Y, y para hacerlo, pues me he basado mucho de lo que voy a decir en, en el libro de Más que un carpintero, no sé si, si muchos supongo que lo habréis leído. Entonces, pues simplemente pues me gustaría hacer esa introducción, ¿no? A mí me gustaría hoy que pensáramos quién es en realidad Jesús, ¿no? ¿Quién era Jesús? Y me gustaría hablar y hacer unas cuantas reflexiones acerca de el personaje de Jesús, ¿no? Seamos creyentes, ¿no? o no o no seamos creyentes. Hace aproximadamente 2000 años que Jesús nació a la raza humana. En una pequeña comunidad judía, fue miembro de una familia muy pobre, residiendo en uno de los países más pequeños del mundo. Vivió aproximadamente 33 años de los cuales solamente los tres últimos dedicó al ministerio público. Pero sin embargo, en todas las partes del mundo, la gente todavía lo recuerda. La fecha en los periódicos, los documentos públicos y los carnés de identidad de cada uno de vosotros dan testimonio de que la vida de Jesús ha sido la más extraordinaria que haya existido nunca en este mundo. Numerosos historiadores, tanto cristianos como no cristianos, ¿Están de acuerdo en afirmar que si juzgamos la grandeza de un personaje por su influencia en la historia, Jesús es sin duda el primero? Pero nos podemos hacer la pregunta, ¿qué hace a Jesús tan diferente? ¿Por qué es Jesús diferente? ¿Quién es Jesús? ¿Quién era en realidad este enigmático personaje? Miles de respuestas se han dado a lo largo de la historia a esta pregunta. ¿no? Y nosotros hoy vamos a intentar razonar una respuesta lógica. ¿Por qué me pregunto yo a veces, por qué hay tanto conflicto con este personaje? ¿Por qué es un hombre, más que el de cualquier otro líder religioso, causa irritación? ¿Por qué nosotros podemos hablar abiertamente de Dios y nadie se ofende ni no pasa nada, pero tan pronto como mencionamos el nombre de Jesús, la gente se pone a la defensiva e intenta evitar la conversación? ¿Qué hay de diferente? ¿Por qué la gente no se ofende cuando oye los nombres de Mahoma, Buda o Confucio? Pero sí de Jesús. Yo creo que la razón de que hace a Jesús diferente es que nadie declaró ser Dios, pero Jesús sí lo hizo. Jesús decía que Él era Dios, y yo creo que esa es la razón que hace a Jesús diferente. No transcurrió mucho tiempo para que las personas que convivían y que conocían a Jesús en aquella época se dieran cuenta de que él estaba haciendo una serie de declaraciones con respecto de sí mismo realmente sorprendente. Era clara la afirmación que hacía Jesús de decir que él era Dios. No dejaba ninguna duda. Se presentaba como la única vía para la comunión con Dios. El único que podía perdonar los pecados. El único camino para la salvación. Y sin embargo esto para muchos hoy en día es demasiado restringido. Dicen, no, no puede ser que solamente uno pueda acceder al cielo a través de Jesús, es demasiado restringido, yo no quiero creer eso. Mucha gente cree así hoy. Pero la Biblia dice claramente que solamente hay un camino, y es Jesús. Las claras afirmaciones que Jesús hizo acerca de Él mismo, es decir, Él decía, yo soy Dios, eliminan el complot muy generalizado que hay hoy en día en muchos sitios, por ejemplo, personas eruditas, gente que se supone que, que entiende, que sabe. Cuando tú hablas con algunas personas, yo recuerdo algún profesor de la universidad diciendo hablando de Jesús, diciendo Jesús fue un buen hombre, una persona muy inteligente, un gran maestro de moral que enseñó cosas muy profundas, pero no era el hijo de Dios. ¡Qué barbaridad! Y eso lo dice mucha gente hoy en día. Y el problema... Es que muchas personas, cuando oyen esto, hacen así con su cabeza y dicen, pues es verdad, era un buen hombre, pero posiblemente no sería el hijo de Dios. Y no se dan cuenta de la gran falsedad que tiene este razonamiento. Y vamos a intentar demostrarlo. Pero para, para eso debemos de tener clara una cosa. Gracias. Tenemos que tener clara una cosa. ¿Creía Jesús realmente ser Dios? Por si alguno tiene alguna duda... Vamos a vamos a leer lo que dice la Biblia en este sentido. El Nuevo Testamento no hay ninguna duda que presenta categóricamente a Cristo como Dios. Pensemos una cosa, la mayoría de los seguidores de Jesús en aquella época eran judíos devotos y creían en un Dios verdadero, eran monoteístas, o sea, solamente creían en un solo Dios. Y sin embargo, aceptaron a Jesús como Dios encarnado. Vamos a leer Mateo, uno, vamos a leer unos cuantos versículos. Mateo Mateo 16, versículos 15 y 16. Está hablando Jesús con sus discípulos y le hace una pregunta que también hace hoy a cada uno de vosotros. Mateo 16, 15 y 16. Está hablando Jesús y dice, versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo a Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí. Para Jesús era muy importante saber quién pensaban los otros, que él era, ¿no? Vamos a leer otro versículo en el que el Nuevo Testamento, la Biblia, la Palabra de Dios, declara a Jesús como Dios. Y es en el libro de San Juan, capítulo 10, versículos del 30 al 33.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 Y vamos a leer también Marcos 14, del 60 al 64. Todos estos versículos están demostrando que Jesús era Dios. O decía ser Dios. Era Dios, claro. Juan, no, perdón. Marcos 14, del 60 al 64. Estamos en el, en el juicio de Jesús. Está Jesús, creo, antes, en el concilio, ¿no? Y le están interrogando. Dice... Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, «No respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti?». Mas él callaba y nadie respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?». Y Jesús dijo, «Yo soy». Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, «¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?». Y ellos, dijeron, y ellos le condenaron declarándolo ser digno de muerte. Imaginaros, condenaron a Jesús, el juicio de Jesús, es algo no sé si hay aquí algún abogado, pero es muy interesante el saber que a cualquier persona hoy en día se le se le lleva a juicio y se le condena por algo que haya hecho. Pero Jesús no había hecho nada, a Jesús se le llevó a juicio y se le condenó. ¿Por quién decía él que era? Es muy curioso. Pero bueno, para Jesús era de suma importancia el conocer Jesús. Él decía que era Dios, pero a él le daba mucha importancia el, el saber qué creían las personas que él era, ¿no? Y una vez que hemos visto que el Nuevo Testamento y que el propio Jesús decían, sin ningún lugar a dudas, que él era Dios, pues vamos a seguir con unas cuantas reflexiones. Fijaros, por el solo hecho de decir las cosas que Jesús dijo, es decir, decir, yo soy Dios, y afirmar las cosas que Jesús afirmó con respeto de sí mismo, Uno no puede llegar a la conclusión de que simplemente ese hombre fue un gran maestro de moral. Eso no tiene sentido. Él no dejó esa vía libre para que nosotros tomáramos pensáramos eso. Y vamos a intentar demostrarlo. Me gustaría citar ahora unas palabras que decía C.S. Lewis a este respecto. Y voy a leer en el libro, que lo tengo aquí. C.S. Lewis era profesor de la Universidad de Cambridge y antes de ser creyente, pues lógicamente no era creyente. Pero bueno ya siendo creyente, decía decía decía lo siguiente. Estaba escribiendo y acerca de todo esto, acerca de Jesús. Decía, aquí estoy tratando de evitar que alguno diga la gran tontería que la gente a menudo dice de él. Y la gran tontería es esta. Estoy dispuesto a aceptar que Jesús fue un gran maestro de moral, pero no acepto su declaración de ser Dios. Como hemos visto antes, eso hay mucha gente que lo dice hoy en día, ¿no? Pues fijaros, eso es precisamente lo que no podemos decir. Fijaros, Jesús iba por ahí diciendo que él era Dios. Le decía a otros que confiaran en él para que así pudieran ir al cielo. Pues fijaros, una persona, imaginaron la situación, ¿eh? un hombre diciéndole a todo el pueblo judío que él era Dios. imaginar la persona, un hombre que hubiera sido solamente eso, un hombre, y hubiera dicho la clase de cosas que Jesús dijo, nunca hubiera sido un gran maestro de moral. Hubiera sido, si solamente hubiera sido un hombre, hubiera sido un loco del mismo nivel que el que sale y dice que es un huevo duro. Igual. Uno, nosotros tenemos que decidir o bien ese hombre Jesús fue y es el hijo de Dios o de lo contrario era un loco o algo peor. Jesús. Ahora me gustaría decir otra otra otra otra cita de C.S. Lewis a este respecto. Decía C.S. Lewis, ¿puedes puedes encerrarle por ser un tonto? Puedes escupirle y matarle por ser un demonio o llamarle o, o caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Sin embargo, no salgamos, no salgamos favoreciendo la necesidad de que él fue un gran maestro humano. Él no dejó eso para que nosotros lo decidamos. No tuvo esa intención. Fijaros, Jesús afirmó que era Dios. No dejó abierta ninguna otra opción. Por lo tanto, la afirmación de Jesús tenía que ser o bien cierta o bien falsa. ¿Sí o no? Pues vale. Imaginémonos ahora... Bueno, esta afirmación de Jesús tiene varias alternativas, o bien es cierta o bien es falsa. Imaginémonos que es falsa. Imaginémonos que Jesús decía que era Dios, pero era mentira. Pues si era mentira, solo nos quedan dos afirmaciones. O bien Jesús sabía que su afirmación era mentira y por lo tanto estaba mintiendo, o bien Jesús realmente creía que era Dios, pero no lo era y era mentira, por lo tanto estaba un poco regular. O bien era verdad y era Dios. Entonces vamos a ir ahora considerando cada una de las posibilidades. ¿Fue Jesús un mentiroso? Si cuando Jesús hizo hizo sus afirmaciones, él sabía que no era Dios, entonces mentía y engañaba deliberadamente a sus seguidores. Sin embargo, si él fue un mentiroso, entonces también fue un hipócrita, pues les dijo a otros que fueran honrados a cualquier costo. Y él mismo enseñó y vivió juntos. Una mentira descomunal. Aún más, él fue un demonio, pues les dijo a otros que su destino eterno, o sea, les dijo a otros que confiaran en él con respecto a su destino eterno. Si él no podía respaldar sus afirmaciones, y lo sabía, fue inexplicablemente maldado, malvado. Y finalmente, también hubiera sido un tonto, pues por afirmar que era Dios, murió crucificado. Muchos dirán que Jesús fue un gran maestro de moral. Lo seguirán diciendo, simplemente. Pero ¿cómo pudo él haber sido un gran maestro de moral y con conocimiento de causa, engañar al pueblo en el aspecto más importante de su enseñanza, su propia identidad? Sin embargo, todo esto que estamos diciendo aquí, seguramente a muy pocos de nosotros le cuadrará. El concepto que nosotros tenemos de Jesús no acaba de encajar con el de un mentiroso. No, no encaja en ninguna de su, en, ni en su vida ni en sus enseñanzas ni en la manera en que murió nada encaja con jesús en un mentiroso donde quiera que el nombre de jesús ha sido proclamado hay personas que han cambiado para bien naciones que han cambiado para mejor personas malas que se han convertido en personas buenas individuos llenos de odio que han llegado a ser canales de amor alcohólicos que han llegado a, a, a la sobriedad quiera que el nombre de Jesús ha sido proclamado, ha habido el bien. Me gustaría leer ahora las palabras de un historiador que se llama Philip Swatt, no sé pronunciarlo muy bien, y hablaba a este sentido también acerca de Jesús, tratando de demostrar que él no era un mentiroso. Y decía, este testimonio, si no es cierto, tiene que ser una el testimonio que decía Jesús, o sea, el hecho de que Jesús dijera que era Dios, si no es cierto, tiene que ser una absoluta blasfemia o una locura. La primera, el hecho de que sea una mentira, no puede permanecer ni un momento ante la pureza moral y la dignidad de Jesús en cada una de sus palabras y obras. Y en uno de su, y en otro de sus escritos dice, dice, nos da un argumento muy poderoso en contra de que Jesús fuera un mentiroso. Dice, «En nombre de la lógica, del sentido común y de la experiencia», ¿Cómo hubiera podido un impostor, que es un hombre engañoso, egoísta y depravado, haber inventado y mantenido consistentemente desde el principio hasta el fin el carácter más puro y noble que se ha conocido en la historia con el más perfecto aire de verdad y realidad? ¿Cómo hubiera podido él concebir y desarrollar exitosamente un plan de beneficencia sin paralelo, de magnitud moral y sublimidad y sacrificar su, vi su propia vida por él, en presencia de los más vigorosos prejuicios de su pueblo y de su época. Había un poeta que decía, hubiera sido necesario más que un Jesús para inventar a Jesús. Además, si Jesús era un engañador, si él fue un engañador, no hay algunas cosas que no cuadran. ¿Por qué se presentó, si él quería darse a conocer al mundo entero como el Hijo de Dios, y quería que todo el mundo pensara que era el Hijo de Dios, ¿Por qué se presentó al pueblo judío, que era una de las naciones más pequeñas que, que había? ¿Por qué ir como un campintero a un país tan pequeño en población y tan absolutamente adherido a la unidad indivisible de Dios? ¿Por qué no se fue a Grecia? O mejor aún, a Egipto, donde como hemos aprendido ahora que hemos viajado allí, creían entre ellos tenían entre 4 y 10 dioses y sus múltiples manifestaciones allí hubiera sido mucho más fácil que la gente creyera en él porque allí creían en muchos dioses pero no en israel porque fue allí entonces alguien que viva como jesús vivió que enseñe como jesús enseñó y que muera por lo que y de la manera que jesús murió no puede ser un mentiroso cuáles son las otras alternativas pues bien la segunda alternativa que hemos dicho es que a lo mejor pudiera haber sido un demente. Si es inconcebible que Jesús hubiera sido un mentiroso, entonces no pudo él haber pensado de sí mismo que era Dios, pero equivocadamente. Al fin y al cabo, es posible ser sincero y estar equivocado. Y se me viene ahora a la mente, no sé si habréis leído el libro del Quijote, pero a mí me gustó mucho y ahora se me viene a la mente que don Quijote de la Mancha era una persona muy buena, muy inteligente, muy honrado, Y era un buen ciudadano, pero en el momento en que se le cruzaba por medio, la caballería andante se volvía loco y, y si lo habéis leído ya, ya sabéis el montón de barbaridades que hacía. Sin embargo, tenemos que pensar que Jesús, imaginaros, imaginaros la situación, pensar en Jesús en un país donde todo el mundo creía en Dios y en un solo Dios, y se presenta a un judío, imaginaros, el hecho de que uno en esa cultura piense de sí mismo que es Dios, especialmente en esa cultura ferozmente monoteísta, y le diga a todos los demás que su destino eterno depende de él, eso no es un leve vuelo de la imaginación. Es el pensamiento de un loco en el sentido más amplio de la palabra. ¿Fue Jesús acaso un demente? Normalmente los dementes eh, tienen alucinaciones, se engañan a ellos mismos y en muchas ocasiones son peligrosos. Don Quijote veía gigante donde solo había molinos... ...y Sancho Panza se llevó unas cuantas palizas por su culpa. Sin embargo, en Jesús no se observan las anormalidades... ...ni el desequilibrio que normalmente suele notarse en los locos. Su equilibrio y compostura ciertamente hubiesen sido asombrosos... ...y dignos de estudio si él hubiese estado loco. A la luz de las cosas que sabemos acerca de Jesús... Es difícil imaginar que él hubiese estado mentalmente perturbado. Me gustaría leer ahora otra cita del mismo historiador de antes que decía a, a, a relación de que Jesús pudiera haber sido un loco. Dice, el autoengaño en una cuestión tan importante y con un intelecto tan claro en todos los aspectos y tan sano está igualmente fuera de toda cuestión. ¿Cómo podía ser un entusiasta o un loco uno que nunca perdió la calma, que navegó serenamente por encima de todas las aflicciones y persecuciones, como el sol sobre las nubes, que siempre contestó de la manera más sabia las preguntas más tentadoras, que calmada y deliberadamente predijo su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día, el derramamiento del Espíritu Santo, la fundación de la Iglesia y la destrucción de Jerusalén, predicciones que se cumplieron literalmente todas un personaje tan original, tan completo, tan consistente, tan perfecto, tan humano, y sin embargo tan superior a toda la grandeza humana, no puede ser un fraude ni una ficción. No en vano, muchas personas llaman a Jesús gran maestro de moral, porque lo era. Él dijo un, algunas de las verdades más profundas de que se tenga noticia hoy en día. Un psiquiatra eh, que se llamaba... J.T. Fischer, decía si tomáramos la suma total de todos los artículos autorizados que hayan escrito los más cualificados psicólogos y psiquiatras sobre el tema de la salud mental si los combinaras y los refinaras y le sacaras el exceso de verbalismo si le sacas toda la sustancia y desechas los adornos y si estas partes de puro conocimiento científico no adulterado fueran expresadas concisamente por el más capaz de todos los poetas vivientes tendríamos una desproporcionada e incompleta suma del sermón del monte. Al comparar esa suma con las palabras de Jesús, la primera saldría grandemente perjudicada. La cordura y la profundidad de las enseñanzas de Jesús, así como Él se condujo por toda su vida, no hacen más que apoyar el argumento de su total sanidad mental. Imaginaros, personalmente, yo no puedo llegar a la conclusión de que Jesús fuera un mentiroso. Mucho menos de que fuera un loco. Y la única opción que nos queda es de que realmente aquello que él decía fuera cierto. De que él realmente sea Dios. Sin embargo, cuando nosotros vamos a hablar con personas que no creen en, en, en Dios o en Jesús, tú les dices, ¿tú crees que Jesús fue un mentiroso? Y te dicen, no, por supuesto que no, él fue un hombre muy honrado. ¿Tú crees que Jesús fue un loco? No, él fue una de las personas más inteligentes que hubo. Y dijo algunos dichos muy importantes. Y luego le preguntan, ¿y crees que fue Dios? Y te dicen, no, simplemente fue un gran maestro de moral. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no hay tantas opciones. No hay muchas opciones. Y como he dicho personalmente, yo no puedo llegar a la conclusión. Muchas personas y muchos historiadores han intentado demostrar que la vida, las enseñanzas de Jesús, la resurrección de Jesús, la muerte, fueron falsas, fueron muchas. Y hay mucha, muchos libros muy buenos, tanto, bueno, encuentran no son buenos, pero hay muchos libros que defienden con muchas evidencias, por ejemplo, la resurrección de Jesús, la muerte de Jesús. Y todos los historiadores que, que no son cristianos y que intentan demostrar que todas estas cosas son, son falsas, no dan suficiente evidencia, no hay evidencia. A mí me gustaría decir que toda la vida de Jesús, a menos que Él en verdad sea Dios no no encuentra una no se encuentra una explicación para las cosas que él hizo, para toda su vida, a menos que él en verdad sea Dios. Y las evidencias están claramente a favor de que Jesús es el Señor. Lo que pasa es que muchas personas, tal vez por las consecuencias que tendría la, el tomar la decisión de llamarlo Señor, no quieren aceptarlo. A mí me, me gustaría que tú no te cuentes entre ellos, que aceptes a Jesús como salvador, que leas la Biblia, que leas los evangelios y descubras a este gran personaje. No deje de contestar la pregunta que Jesús hacía. ¿Y, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Me gustaría acabar con un versículo de Juan, que está en Juan eh, 20, versículo 31. Juan 20, versículo 31, dice, Pero estas cosas, toda la vida de Jesús, se han escrito... Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y esto es importante, y para que creyéndolo tengáis vida en su nombre. Que Dios bendiga.